Eh comenzamos este año con las entrevistas desde la Rogaita Masaspi y Ratia para el Suelta la Olla en un año que ha comenzado marcado la los gatechas marcado la actualidad en los medios de comunicación. Eh, por suerte, eh, no tenemos que ocuparnos por el momento del desalojo de ningún local autogestionado en Vizcaya, sino todo lo contrario, ya que la semana que viene Saspicato cumplirá 12 años y quiere celebrarlo como es debido. Por eso y además pues siendo vecinas, eh, tenemos al otro lado del teléfono a Marta para contarnos cómo se va a celebrar en estos 12 años en Saspicato. Muy buenas, Marta, ¿qué tal? muy bien. Bueno, eh, como comentábamos, ¿no? Un año que ha comenzado marcado por eh, varios conflictos relacionados con Gasteches. Eh, hablamos de Gasteiz y de y de maravillas en, en Iruña. No sé qué valoración eh, hacéis estos dos eh, sucesos, de esto que está sucediendo ahora en Iruña, por ejemplo. Sí, pues nada, pues eh, como siempre los, los espacios autogestionados y y ocupados no son, no son de agrado para pues ni para las instituciones ni para los, para los ayuntamientos y, y siempre tenemos que estar ahí con el miedo de, de la represión, de que nos desalojen y de y de no poder llevar adelante pues los todos los proyectos interesantes que surgen en estos espacios, que en vez de pues, darles un apoyo, aunque sea dejarnos tranquilas, pues siempre siempre están ahí eh, intentando pues no sé, que, que no que no se den estas esas luchas y estas y estas alternativas. Entonces, pues, pues es, es, es pues una mierda, pero bueno. Sí, además siempre que aparecen en los medios de comunicación suele ser con unas connotaciones negativas, ¿no? O, en, o conflicto, tensión, etcétera, ¿no? Siempre asociado a, a, pues a cosas que igual alguien que no conoce lo que es un centro autogestionado, un garateche puede pensar que que están haciendo ahí, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, como o sabes lo único que sale luego cuando hacemos eh, pues eso, como el urte urbana es explicado, cuando hacemos cosas brutales, nadie, nadie la saca, solo sacan eso cuando hay peleas, cuando hay tensiones o cuando hay desalojos y, y pues el resto de la gente que igual no, no está no es no es cercana a estos, a estos espacios pues no no sabe bien lo que lo que hacemos ahí. Bueno, pues eh, en esta ocasión sí que vamos a hablar de celebración, ¿no? Porque cumpliste eh, 12 años nada menos. Sí, sí, sí, eso es, eso es. Uh -huh. eh, ¿cuándo es exactamente? Pues si quieres recordarnos un poco cómo fue, no sé si estarías tú en los inicios de, de la ocupación. Eh, no, yo no estaba, pero pues sí, pues hace, hace 12 años, bueno, un poco antes, primero hubo hubo, hubo la ocupación de otros dos sitios distintos que fueron desalojados ambos en, al, al poco tiempo de ser ocupados y luego ya el, el tercer intento fue en lo que es ahora Ospicatu que, que eso que fue el, el 13 de enero de, de hace 12 años y, y nada, se ocupó, después de eso ha, ha tenido cuatro desalojos, pero bueno, siempre ah, se ha desalojado, pero al de poco hemos vuelto a ocuparlo y, y ahí seguimos, a pesar de que es un lugar que que tiene muchas carencias pues como espacio porque pues bueno, pues tampoco es el sitio perfecto, pero ahí seguimos y e intentando mejorarlo e intentando sacarle el máximo provecho. Hmm. supongo que bueno, ya se habrán estabilizado un poco las relaciones con con el vecindario, se habrán tejido redes, no estará un poco el proyecto ya más estable. Sí, sí, sí, intentamos mantener buena relación y en general Con el vecindario no solemos tener no solemos tener problemas, no, o sea, intentamos pues eso, hacer acuerdos de, de hasta qué hora estar abiertas, hasta qué pues para intentar que la convivencia sea lo mejor posible y que también es un espacio para el barrio y, y queremos que así sea y queremos que, que quien quiera lo utilice para pues para pues eso, que sea un lugar pues para el barrio. Entonces ¿Qué tipo de actividades re se realizan regularmente? Pues eh tenemos Ahora mismo eh, sobre todo se utiliza los utilizan los colectivos pues para para pues bien para organizar actividades como puede ser un desde, un, desde una presentación de algo o un festival o que, lo que sea para, o para organizar una comida o así o, o para hacer asambleas o así y luego también pues por ejemplo hemos tenido este año Eh, lo, en navidades lo hemos abierto como biblioteca, o sea, bueno, como sala de estudios para estudiar eh, porque en navidades sobre todo suele haber bastante problema con, con sitios para estudiar que, que suele estar todo lleno y, y entonces pues uh -huh. lo hemos para eso, luego también para eh, celebrar cumpleaños de, de niños y niñas, hemos abierto el espacio para que si alguien quiere organizar una merendola o lo que sea, pues ahí está. Y no sé, un poco las actividades que nos van llegando y luego lo que organizamos desde el propio gastete. ¿Cuáles son igual durante estos años seguramente que habrán cambiado también las preocupaciones que preocupan eh, que tiene la, la gente joven, ¿no? No sé, igual el modelo de ciudad, feminismo eh, quizás ahora están más en boga, en otros años no tanto, no sé. ¿Se has notado cierta evolución o Sí, sí, sí, ahora mismo, sí, sobre todo además en, en un barrio como como el casco viejo que estamos viendo que se está dando un cambio brutal en lo que respecta al pues eso al, al modelo de barrio que, que cada vez hay menos vida de, de barrio y de vecinos y vecinas y, y vemos más pues que, que se cierran comercios pequeños para, para ponerse multinacionales o, o cada vez grupos más grandes de turistas o que por ejemplo han abierto dos, dos hoteles, bueno, han abierto uno y van a abrir otro dos hoteles de de pues de lujo y un poco pues eso el, el, el cambio de, que está dando en el barrio, el cambio de no sé, pues de tipo de vida que, que está generando y pues claro, eso nos preocupa y queremos pues, mantener, no sé, que queremos crear el barrio que queremos para nosotras para vivir, para trabajar y para nuestro ocio. Uh -huh. Y entonces es una de las preocupaciones y bueno, de eso, eso es como algo así que está ahora muy en este momento, pero sí, como esas otras muchas. Mhm. Uh -huh. Oye, pues coméntanos un poco si quieres qué es lo que habéis venido preparando para la semana que viene para celebrar estos 12 años. Hmm. Eh, pues sí, pues tenemos un tenemos un preparado una semana entera llena de cosas. El lunes eh, va a haber un un de fas, fascismo en El martes eh, un, una mesa redonda en Mainguro sobre Macumea sobre la mujer y el deporte, Macumea Tagiola. El miércoles un taller de economía social era la talla. Luego el jueves tenemos Perdona, ¿serán en euskera est estas actividades? Sí, sí, sí, sí, sí. Mm -hmm. A las 7 sí, pero... de la tarde, ¿verdad? Eso es, eso es. Y siempre aunque aunque sean en euskera si, o sea, si viene alguien que, que no que no entiende euskera, eh, siempre ponemos alguien se pone al lado para traducir o lo que sea, o sea, que eso no sea un problema para que alguien no, no se acerque al gasteche hhm. Mm Intentar la novela porque nos, nos parece importante y queremos que sea nuestro idioma, pero pero vamos que no que eso no le el la entrada a nadie porque siempre ponemos solución a eso. Y luego el jueves ya empezamos con un poco Más, más de marcha. Ahí. Sí, empezar a la, el jueves habrá dos, dos dos teatros, un monólogo un monólogo por parte de Nerea Ariola y luego es Doc 3 que es un teatro y luego las DJ se Inferno. El viernes tendremos eh, juegos para, para niños y niñas en la Plaza Nueva, luego eh Herrijolasak eh en, en el Gasteche... y luego eh, tres conciertos, que te calles, Salsa y Guda danza. Uh -huh. Y el sábado estaremos todo el día ahí desde la mañana con los Zumba... luego El día grande un poco el sábado. Sí, sí, sí, luego comida Eh, luego a la tarde se os pica tu cantar y a la noche pues más conciertos. El calzumba ahí mismo en el Gasteche también. Eso es, sí, en el Gazete. La comida no, la comida todavía no tenemos claro dónde va a ser, pero bueno, será en el barrio, en algún sitio del barrio. No sabemos si si naque renea o pero bueno, eso lo, lo iremos anunciando. Uh -huh. eh, y luego a la noche el sábado pues conciertos, Misuritas Unedie escavidean y si está Etarlants con rapero Y ya el domingo para cerrar como, como todos los años hacemos un Bertosaio. Con Oiana Bartra, Sabat Galetebeitia, Beñat Rastel Mende y, y Alaya Martín. Hmm. A las siete y media de la tarde ahí mismo el Gasteche. Eso es, eso es. Muy bien, pues toda una semana llena de actividades que que tenéis eh, las personas que nos estáis oyendo eh, a vuestra disposición ahí en el Gasteche en Saspicatu, en es la bien. calle Ronda, eh, subiendo las escaleras, ¿no? Y eso es, eso es, ahí estaremos. Y no sé, si queréis añadir algo más, yo sí que tenía una última petición eh, para vosotras, no sé si estaréis al tanto la semana que viene hay una manifestación de, de si seguís un poco el tema este de las pensiones y demás. Sí. Entonces mañana eh, como tenemos ya palabrada una entrevista con una persona de este colectivo de pensionistas, no sé, sí. eh, siempre piden, ¿no? o reclaman que que este movimiento no se quede solo en las personas eh, mayores o pensionistas, sino que, que sea algo pues eh, que venga impulsado por toda la sociedad y en especial yo creo que hacen referencia a, a la juventud. Entonces, no sé si querías eh, dejarle algún mensaje a esta persona que entrevistaremos la semana que viene y, y yo se lo puedo pasar mmm, a ellos. Vale, no, sí, sí, que, que creemos que es una lucha muy importante y, y que ahí estaremos en la manifestación, seguro, sí, sí. Uh -huh. Muy bien. Pues nos dejamos algo en el tintero, Marta. Eh, no, yo creo que no, que, que todo el mundo se anime, que va a ser una semana genial, que el Gacete va a estar lleno de movimiento y es un, un momento muy muy bonito para pues, pues si nunca te has acercado al Gacete, para acercarte y, y si te has acercado, pues para, para estar allí con la gente y para para disfrutar de, de todas las actividades que hemos preparado. Pues es que Ricasco por atender la llamada de la reguita más pirratea para suelta la olla y, y nos vemos ahí en, en el gazteches aspicatu. Vale, es que Ricasco. De favor.